h o y a las siete y media de la mañana cuando llegamos.、Eh, tuve oportunidad de hablar con el delegado regional, que no es de Viedma, es de, de Roca.、Eh, él me manifestó dos o tres puntos, uno de los cuales este, sí era respecto de Viedma, pero no tenía que ver con esto que me, me decís vos ahora. Y otros dos que bueno, eran ajenos a nosotros.、Eh, no, no sabíamos que esto iba a suceder, justo creo que vinieron por. Por, la, por el, el discurso de apertura de sesiones de la gobernadora, porque hay mucha gente que estaba en la, en la oficina este, impidiéndonos el acceso que no eran de acá de Vietma. De hecho, empleado de ANSES de Vietma había solo una persona que es quien se presenta como el delegado.、Eh, bueno, es. Como el delegado, pero todavía no tiene las formalidades de delegado, era quien este, formaba parte de la, de la gestión este, anterior a la nuestra.、Eh, y el resto, bueno, todos empleados o, o gente de v i e t m a que no es empleada de ANSES、eh, o gente de otras, de otras localidades que desconozco si son o no empleados de ANSES. Lo que sí quiero decir es que hemos vivido una, una mañana de una violencia. Realmente、eh, este, inusitada, que no se condice para nada con este, todas las posibilidades de diálogo que le hemos dado y le vamos a seguir dando siempre a todos los gremios. Cuando llegó el Policía Federal, que todas las mañanas este, hace adicionales a nuestra oficina,、eh, se le. Se Le acercaron、eh, muy violentamente entre cinco o seis personas. Lo empezaron a patear, lo empezaron a escupir. Este sufrió también, por supuesto, violencia verbal.、Eh, hasta intentaba salir de esa situación y estaba absolutamente rodeado. Un compañero empleado de ANSE se acerca a querer este, sacarlo para llevarlo, inclusive le, le ofrece llevarlo hasta su casa en su auto, en su propio auto. Y en cuanto el empleado se acerca, todos. Este, también fue agredido por un, un grupo de seis o siete personas más. También lo patearon, lo golpearon, lo, lo, lo agredieron verbalmente. Ahí me acer, nada, cuando lo vi, me acerqué, traté de separarlos. Y la verdad, que, este, que venga un grupo de personas. Que desconocemos porque no son compañeros de ANSES, que agredan verbalmente, que agredan físicamente a personas con las que trabajamos todos los días, eso sí que no lo vamos a permitir. Ya hicimos la exposición policial porque esto tiene que quedar asentado. Los reclamos, nosotros los escuchamos, los vamos a atender, vamos a, a darle la respuesta que nosotros consideramos respecto de cada uno de ellos, pero no la violencia, no la vamos a soportar. ¿Cuáles fueron los puntos que le manifestaron desde ATE? Para comenzar a trabajar? No, no me manifestaron ningún petitorio. El petitorio se lo entregaron al, al regional. Ninguno de los cinco puntos este, hace mención abierta.、Bien. Entiende que es un reclamo que tiene otro fin, aparte de mejorar la calidad del servicio de NANCES. Ellos manifiestan de que hay un servicio. Es malo, que, que faltan cuestiones de protocolo, que, que hay mal diálogo entre las autoridades y los trabajadores. No, yo te puedo asegurar que el diálogo es permanente, es constante. Lo que sí te, te puedo decir por ahí no reciben la respuesta que ellos están esperando. Ellos quieren que yo este, vuelva a otorgarle、eh, cargos a personas que formaban parte de la gestión anterior. Puede ser que reciban una respuesta que no es la que ellos esperan, pero el diálogo está, es permanente. Yo hablo todo el tiempo con el regional, con el delegado de, de ATE, normalizador de ATE de Viedma, están conmigo trabajando todo el tiempo. Este, el diálogo no es que no exista, sino que por ahí no reciben la respuesta que, que ellos están esperando.、Eh, y por otra parte,、eh... Lo de mejorar el, el servicio no, no, no se hace de esta manera. Nosotros teníamos citada gente hoy de Conesa, se hicieron 160 kilómetros. No nos avisaron, porque si nos hubieran avisado, nosotros los llamábamos y les avisábamos que no vinieran. O sea, el reclamo lo pueden hacer. Este, me está llamando la gente porque empapelaron toda la oficina con, con mi teléfono. Yo los voy a atender a todos y les voy a explicar que es algo que la, lamentablemente nosotros nos hubiera encantado atenderlos hoy, que tenían su turno, que iban a hacer este, reclamos de los más diversos. Hay dos personas que me llamaron que están tratando de gestionar su seguro de desempleo y necesitan contar con ese dinero.、Eh, bueno. Lamentablemente hoy no los pudimos atender, no nos dejaron acceder a nuestros lugares de trabajo y vamos a ir reprogramando los turnos. Eso que se queden tranquilos.、Bien. Evelyn, ¿entiende que hay una cuestión política de fondo, más allá de, estos, de estas cuestiones de、eh, algunos cargos que están pidiendo? No, no lo sé, desconozco, pero la verdad que no termina de quedarme claro cuál es el reclamo porque hoy no tengo en mis manos ningún petitorio, no me han pedido absolutamente nada. ¿Cómo sigue la situación en el a n c e s t de Vietma, teniendo en cuenta de que、eh, hoy es una jornada de manifestación, de que tienen que reprogramar turnos? ¿Cómo sigue、sí. eso?、Eh, bueno, nosotros este, no sabemos si hoy van a desocupar la oficina, si la desocupan hoy, mañana tendremos que atender todos los turnos que teníamos programados para mañana y empezar a llamar a aquellas personas que este, hoy se, se quedaron sin la posibilidad de ser atendidas, lamentablemente. ¿Ansés solo atiende dentro de, de sus oficinas a personas con turnos? Sí, porque eso también es un, este, es un acuerdo firmado con todos los gremios en el cual nosotros no podemos abrir las puertas porque hay una cuestión de aforos que hace que,、eh, que pueda haber dentro de la oficina una determinada cantidad de personas y una determinada cantidad de personas este, atendiendo, digamos, empleados y empleadas, y también una limitada cantidad de beneficiarios y beneficiarias. Es decir, la cuestión de los turnos no se da solo en ANSES, lo vemos en, en todas las reparticiones, en todos los. los Bancos, este, y sí,、eh, nosotros este, en el mes de marzo, desde el, desde el lunes de, primero de marzo, estamos teniendo mayor cantidad de turnos. También tenemos que hacer este, un equilibrio entre aquellos empleados que, que están exceptuados de, de la presencialidad. Es decir, la situación es muy compleja, pero no es muy compleja para ANSES, es muy compleja para. Para todo el país, digamos. Es una, una situación que no la hemos vivido nunca, que la estamos tratando de sobrellevar lo mejor posible, que brindamos alternativas como la atención virtual, que también está funcionando. Hoy, lamentablemente, no sabemos qué pasó, pero los、eh, compañeros y compañeras trabajadores de ANSES que quisieron acceder a, a trabajar desde, desde sus casas con sus claves remotas, como lo hacen todos los días, tampoco pudieron acceder. Así que no están pudiendo ser atendidos ni los turnos ni las personas que hicieron su. Su, ...su inicio de trámite por atención virtual".